Ustedes que quieren guerra o show. Porque en guerra o en show igual te voy a calambrar. Para que respetes a un verdadero profesional. DJ Eduardo García. Te decimos que descanses en paz.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 ¿Qué pasó? Se asustaron. Esta noche te lo entierro. Es tu mejor analgésico. Adiós y hasta pronto. <risa> DJ Eduardo García, el que hace vibrar todo alrededor. Ha ha ha!